Será el miércoles de la próxima semana, el día 7 de mayo. ¿A qué les parece que es una información de hace mil días? Pues es la información que estábamos esperando para hoy y se ha quedado viejísima, porque España, Portugal, el sur de Francia y Andorra están sufriendo desde las doce y media de la mañana un apagón generalizado cuyas causas ahora mismo desconocemos. Especial Cero. Informativo. Onda Cero. Buenas tardes, Onda Cero se lo viene contando desde las doce y media de la mañana, cuando aquí en la redacción de los informativos de Onda Cero notábamos que los ordenadores se quedaban sin electricidad. De pronto fue encascada, los demás ordenadores también, de pronto los móviles no tenían cobertura. De pronto, internet también se cayó y empezaron a entrar mensajes solo durante unos minutos, porque esas terminales también empezaron a quedarse sin cobertura sobre que estaba sucediendo lo mismo en otros lugares de España, en otros lugares cercanos a España. Salvo las Islas Canarias y Baleares, que en estos momentos sí que mantienen, parece ser que con normalidad, Tanto la cobertura como el suministro eléctrico les ha favorecido el estar fuera de la península. El resto del país ha sufrido cortes generalizados de mayor o menor intensidad, pero que han afectado a todo el país y a determinados servicios. Vamos a tratar de hacerles llegar todo lo que les hemos ido contando y todas las noticias nuevas que se vayan produciendo a lo largo de estos minutos. Por empezar, Ese gabinete de coordinación Juan de Dios Colmenero que se está produciendo, en el que、eh, participa ya el presidente del gobierno, porque se ha dirigido, bueno, ha participado realmente el presidente del gobierno, después ha decidido dirigirse a la sede de Red Eléctrica, donde también está la ministra de Energía, Sara Agensen. Ha habido gabinete de coordinación entre distintos ministerios y distintos técnicos, Juan de.、Ah, así es, la situación en e s t o s momento es que el presidente del gobierno, junto con la vicepresidenta tercera y ministra de Energía, Sara También está la vicepresidenta segunda, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también el ministro Oscar Puente. Todos ellos en la sede de Red Eléctrica. Al mismo tiempo, desde el Palacio de la Moncloa, un centro de coordinación técnica entre los ministerios de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, también el Ministerio de Fomento y también el Ministerio de Transición Energética. Es la doble coordinación que se está haciendo en estos momentos desde el Gobierno. Nos decían con dos prioridades. Lo primero, la primera prioridad, restablecer el suministro en todo el territorio nacional. Y en segundo lugar, algo que se está encargando también el equipo técnico, es encontrar el origen, la causa de este apagón generalizado en todo el territorio nacional, también en Portugal, también en el sur de Francia, analizar la causa para conocer las posibles soluciones y prevenciones futuras. Las causas que no las conocemos, efectivamente, porque. b a s e en un asunto difícil, dificultoso de analizar. Están en ello. Les decía que Red Eléctrica Española ha activado todos los planes de urgencia para recuperar el suministro con la ayuda de las empresas del sector. A primera hora de la, de la mañana mantenía una reunión con Endesa, con Fenosa, con todas las compañías que tienen algo que decir en el suministro eléctrico del país para saber exactamente qué es lo que ha pasado.、Eh, de hecho, incluso desde el n c i b e se está. e s Va viendo la posibilidad desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad analizando la posibilidad de que fuera un ciberataque, pero de momento no hay conclusión ninguna. Lo que sabemos,、eh, Ignacio Rodríguez Burgos, es que se ha caído el suministro, que en España, a las doce y media de la mañana, por causas desconocidas, el consumo eléctrico se ha desplomado. Sí, a las doce y media, el suministro eléctrico en este país, en España, estaba en 25.189 megavatios y en un instante. En segundos pasó a 12.425 megavatios. En Red Eléctrica, responsables de esta compañía, que es la responsable de la distribución de la energía de alta tensión en toda España, dicen que, bueno, en el argot, a esto l e llaman, que ha habido Un cero, una caída en toda la red peninsular, también en Portugal, también en el sur de Francia, y decían que afectaba a la red eléctrica y que se estaban analizando las causas y dedicando todos los recursos para recuperar, recuperar el suministro. Lo último que tenemos es que se va poco a poco recuperando la tensión eléctrica,、eh, nos comentan desde Red Eléctrica, comenzando por el norte y por el sur. De la península. Red eléctrica también apunta que esta recuperación del servicio de la luz es un proceso que comporta la reactivación paulatina de la energía para la red de transportes, como es el caso del ferroviario, los metros o los aeropuertos, a medida de que los grupos de generación se van acoplando a esas redes que se van recuperando de energía, de electricidad. Los aeropuertos están、eh, lentamente recuperando su funcionamiento. Aunque también es verdad que muchos están trabajando con grupos electrógenos. Eso está sucediendo aquí en España, pero no somos los únicos, Diana Rodríguez. En Portugal acaban de hacer la confirmación de la caída total del suministro. Así es, la compañía eléctrica portuguesa acaba de confirmar este apagón, tanto en la península ibérica como en el sur de Francia. Hablan de un corte masivo y avanza a la compañía que se han activado los planes para el restablecimiento del servicio. Además, las autoridades lusas y galas están haciendo ya un llamamiento a la población que no utilice. en Sus vehículos o que lo hagan solo en caso necesario, porque no hay semáforos, recordamos, y se pueden, y mejor dicen, que se queden en casa para evitar más incidentes. Así que los países que están reportando estos problemas con el suministro eléctrico son, además de España, lógicamente, Portugal afectado en su totalidad y parte de Francia, sobre todo en el sur, en la zona de Perpiñán y en las Landas. No utilicen el servicio público, no utilicen el servicio público. Es la recomendación de las instituciones. No funcionan los trenes. No funcionan en larga distancia ni en cercanías. La Dirección General de Tráfico pide, insisto, Jorge Infera, a los ciudadanos que no utilicen el coche. Sí,、eh, la primera norma básica, por ejemplo, en cuanto a la DGT que lanza ese comunicado, sería actuar、eh, con mucha precaución y seguir las normas básicas de tráfico, como ceder el paso a las intersecciones y reducir la velocidad.、Eh, cuando no funciona un semáforo, por ejemplo, se debe actuar como si fuera una señal de parar totalmente. Si el apagón afecta A todos los semáforos, se debe seguir la norma de las intersecciones de ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha. La Dirección General de Tráfico acaba de lanzar este comunicado. Pide a los ciudadanos que eviten circular en la medida de lo posible, ya que la falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de los semáforos e incluso de los paneles de señalización. Por otro lado, también Protección Civil emite un comunicado y da una serie de pautas para actuar frente a esta emergencia. Entre ellas, Encender una radio o utilizar el teléfono móvil para escuchar los avisos de emergencia en caso de que todavía tengan cobertura. Comunicarse con los vecinos sería otra de las pautas, como desenchufar todos los aparatos electrónicos y electrodomésticos, porque si de repente vuelve la luz, puede hacerse una subida de tensión que podrían dañar los propios aparatos. Ahorrar batería en el teléfono móvil y, por si acaso, entre otras de las recomendaciones, se encuentran la de organizar toda la comida que se tenga en casa haciendo un pequeño inventario y Empezando a consumir aquellos alimentos que estén en la nevera y que tengan riesgo de dañarse. Y pilas y transistor, para que no dejen de escuchar o n d a Cero, que les venimos contando todo lo que lleva sucediendo desde las doce y media de la mañana. Bien. A veces la Dirección General de Tráfico dice que no utilicemos el coche, pero es que a veces no se puede utilizar. Nos lo contaba en directo Rubén, un usuario oyente de Honda Cero que nos estaba escuchando por la radio del coche y nos contaba que estaba en una gasolinera de Alcira y no podía repostar porque los surtidores, evidentemente, tampoco funcionan. Son muchas las dificultades que se están encontrando por todos los lugares de España y que a f e c t a a las instituciones. Por ejemplo, el Palacio de la Zarzuela en estos momentos también trabaja en servicios. Servicios mínimos porque se encuentra afectado por el apagón general. En el Senado, por ejemplo, nos contaba Ignacio Jarillo que han salvado esa circunstancia gracias a un. Eh, aparato electrógeno, un equipo electrógeno que les está dando servicio a todos los que trabajan en ese lugar. Y tenemos algún ciudadano que está atrapado, por ejemplo, en un avión en estos momentos. Un ciudadano que no ha conseguido, que estaba embarcando para tratar de viajar, pero que no ha conseguido su objetivo. Se había desplazado para coger ese aparato y se ha quedado dentro. Muy buenas tardes. Tenemos, eh, eh, como ustedes comprenderán y seguro que lo entienden con nosotros, muchas complicaciones para establecer estas comunicaciones, pero no obstante, se las iremos ofreciendo a lo largo de este、eh, programa. En Bilbao, Juan Carlos de Julián, País Vasco, también estáis en, teniendo bastantes dificultades, aunque en algunos puntos parece que se pueda、eh, re, recobrar esa, ese suministro eléctrico. ¿Sois vosotros unos de ellos o todavía mantenéis los apagones? Pues somos unos de ellos de los que están recuperando el suministro eléctrico, las comunicaciones, también a través de teléfonos móviles, desde el cual estoy hablando, porque cuesta recuperar efectivamente lo que son los suministros. Por ejemplo, tenemos problemas para recuperar lo que es la, la programación de Onda Cero, los, los canales,、eh, el reactivar de nuevo la, el servicio informático de cada una de las emisoras de Onda Cero aquí en e u s c a d i Pero la noticia positiva del, de este momento, Elena, es que se está recuperando la luz en a m p l i a s Zonas de Bilbao, en barrios céntricos como Indauchu o también Abando. También se está recuperando la luz en amplias zonas de la ciudad de San Sebastián y también en Vitoria. De esta forma están volviendo a funcionar los semáforos, con lo cual la circulación puede circular por las tres capitales vascas con mayor seguridad de la llevada a cabo durante estas dos últimas horas. También en los hospitales se ha recuperado la luz, el suministro eléctrico, con lo cual, por ejemplo, en el hospital bilbaíno de Basurto, nos encontramos muy cerca de él, se ha recuperado. liberado aplausos suministro ese entre los trabajadores con los Y también, por p s u u el s t o o s p a caos i e e En el n t s e r p u e de r t o Bilbao en ha recuperado a t m b i é Euskadi l s m i i n t garantías técnico torre control, r ofrece servicio operadores o con lo cual los vuelos funcionan con los caos cual en las el la el que u s de de de e y y ha afectado de forma muy significativa a Metro Bilbao, donde todavía a esta hora hay que rescatar a numerosos pues,、eh, viajeros que en la hora del apagón pues, estaban bajo túneles de las unidades de los c o n v o y s de Metro Bilbao, con lo cual es una tarea ardua que poco a poco está restableciendo el suburbano bilbaíno. Y una última también noticia: Petronor, la refinería vizcaína, la más grande de toda España, mantiene parada su suministro eléctrico hasta recuperar todos los niveles de energía suficientes para reactivar esta refinería. Bueno, efectivamente, contabas, Juan Carlos, que hay mucha gente que se ha quedado atrapada, por ejemplo, en algunos c o n v o y s、eh, en ascensores, también nos han r e l a t a d o Pero no son los únicos lugares en los que uno se puede quedar atrapado cuando se corta un suministro eléctrico. En este momento tenemos a José Miguel en un avión en Santiago de Compostela. Iba a emprender viaje, no lo ha conseguido. Y José Miguel, ¿te encuentras dentro del aparato? Sí, pues aquí estamos. Nos acaban de decir ahora por megafonía que esperemos dos horas dentro del avión y a ver si podemos despegar o no, porque teóricamente. Barajas está bloqueado. Y aquí lo que nos dicen es que los aviones podrían despegar, pero es que al llegar no habría ni las escaleras mecánicas para salir del avión, ni nada. Y aparte, la mayoría tenemos conexiones internacionales. Yo, estaba, yo me dirijo a Bruselas vía barajas, está la selección de voleibol de Austria, estamos todos aquí bloqueados y esperando a ver qué hacer. Nos han indicado que hay mucho nerviosismo, que mantengamos todas las calmas y que quien sí quiere bajar del avión, que se baje, pero que no puede volver a subir. Entonces. Nada, con resignación y a esperar y a ver lo que pasa, porque、eh, la mayoría de la gente que vamos aquí es un vuelo para coger otras conexiones, que está todo el mundo con bastante nerviosismo, gente que va hacia otros sitios、eh, pensando en, en perder las otras conexiones. Pero bueno,、eh, son cosas que pasan y hay que tomarlas como se puede e intentar mantener la calma y tranquilidad. Os han dicho que estéis dos horas dentro del avión porque no se puede desalojar, entonces, ¿cómo pueden abandonar los que quieran ese aparato? No, no, o sea, pueden bajar,、eh, pueden bajar la gente que quiera aquí, pero no pueden volver a entrar, porque nos han dicho, bueno, si queréis、eh, levantaros y estar tal, se ha levantado todo el avión, han dicho, bueno, estamos un poco nerviosos, mantener la calma y vamos、eh, uno a uno a hablar con vosotros todos, si necesitáis agua o s la llevamos y lo que queráis. Entonces, claro,、eh, cuando han dicho que se podía bajar, nos hemos levantado todos, ahora dicen que no, que el que baje no vuelve a entrar, porque aquí hemos entrado por una. la escalera estaba conectada. Antes del apagón, y dice: Mira, nosotros acabamos de llegar de Madrid, nos ha cogido el apagón en vuelo, tenemos todos más información que, no, que nosotros, y nada, con、eh, calma, y esperamos, os pedimos que estéis sentados en el avión dos horas, dos horas, y después a ver qué puede pasar. Ya hubo gente que ya no ha subido al avión, los que iban a Madrid y, tenían, iban a Madrid y luego volvían, en el día de hoy a una reunión de trabajo o algo. Eso ya nos han subido en el avión. Los que teníamos conexiones, pues pensábamos, porque escuchando las noticias, escuchando onda cero, y escuchábamos que no había,、eh, que no había, los semáforos, ni n d a los que iban a l Centro de Madrid ya no han entrado en el avión. Ya. Nosotros pensábamos que íbamos, no íbamos a tener problemas. Pero bueno, aquí estamos y con calma. Ya.、Eh, te quería preguntar, ¿y la gente ahora mismo en la cabina del avión cómo está? ¿Está tranquila? Sí, o sea, cada dos por tres vienen a decirnos que nos sentemos, que estemos tranquilos y demás, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí、no、podemos, ni ellos pueden resolver nada, ni nosotros podemos hacer nada. Así que sentados, escuchando la radio que de momento no tenemos conexión, a veces internet va bastante mal, pero bueno, ahora parece que hay más tranquilidad que hace 10 o 15 minutos porque se levantó todo el mundo del avión. Y nada, al ver, al ver todo el mundo, que es algo general, que no es solo. Un problema de este vuelo, pues simplemente todo el mundo comunicando con las familias, con los sitios donde tiene que ir, vuelos que van, gente que tiene conexiones con, con Latinoamérica, además, y claro, es un, un Cristo tremendo. Y a ver si podemos volar y llegar y después coger los otros aviones que tenemos que coger desde Madrid. Claro, efectivamente. Así que, nada, con, con calma y, y listo. Pues, José Miguel, te pedimos que nos sigas escuchando, que sigas escuchando Onda Cero y que cualquier novedad que se produzca en el interior de esa cabina del avión que estáis、eh, aguardando poder viajar, dos horas os han dicho, que nos lo cuentes, por supuesto, porque aquí estaremos encantados de atenderte, estaremos、eh, encantados de escucharos en el 609831. 1034 609 83 1034, el teléfono que Onda Cero ha previsto para escuchar a todos los oyentes. Muchísimas gracias y paciencia. Sí, muchísimas gracias a vosotros y seguir informando, sobre todo para calmar a la gente, porque es,、eh, o sea, todo el mundo está llamando, porque hay problemas en todos los sitios y nada. Pues, eh, hay que volver a, como antes, a poner la radio y a enterarse como antes. ¿no? Exactamente, la radio, el mejor medio de comunicación para estar informado cuando no pueden ustedes acceder a ningún otro sitio. Nosotros no nos vamos, aquí estamos. Decía José Miguel que en el aeropuerto de Barajas había mucho nerviosismo y mucha preocupación y que por eso no podían viajar para hacer sus conexiones hasta el aeropuerto madrileño. Allí, en ese aeropuerto madrileño, se encuentra una redactora de Onda Cero, Julia Trujá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en estos momentos podemos hablar aquí de cierta normalidad. En el aeropuerto de Barajas nos cuentan los usuarios que ha vuelto la luz desde hace algo más de media hora y esto es posible por los generadores de energía solar con los que cuenta AENA. Pero como es lógico, está afectando al aeropuerto porque, por ejemplo, algunos puestos de facturación de Iberia no funcionan. El sistema se ha caído y están derivando a los pasajeros a otras cintas para que puedan facturar sus maletas. Además, desde la compañía, desde Iberia, nos dicen que se prevén retrasos de alrededor. De 200 vuelos. Varios vuelos también en pista que no han podido despegar a su hora por esa falta de suministro eléctrico y los que aterrizaban han tenido los pasajeros retenidos, atrapados en el interior durante algunos minutos hasta que han podido aterrizar con seguridad. Ojo,、pues、cuando hemos llegado aquí al aeropuerto nos han dicho que cinco minutos que nos iban a conectar a la pasarela y luego al cabo de los diez minutos así nos han dicho que había un apagón y que el aeropuerto no funcionaba. Y ya nos hemos ido enterando por los móviles que había sido un apagón en Francia, en Portugal y en España, que teníamos que esperar. Hemos estado media hora esperando y al final nos han sacado por la puerta de atrás y nos han traído en, en coche, en autocar, en vez de salir por la pasarela. Bueno, pues como decimos, la situación ahora mismo es de aparente normalidad, aunque se mezcla, como es lógico, con el nerviosismo de algunos usuarios. Pero、eh, la realidad es que los ascensores ahora mismo funcionan, las escaleras mecánicas también, vemos las colas. Habituales en la zona de embarque y los usuarios, eso sí, pues van revisando si su vuelo está en hora. De momento no aparecen retrasos en las pantallas. Eso sí, también nos dicen algunos usuarios que han tenido que hacer malabares hasta llegar al aeropuerto porque la ciudad ahora mismo, sin semáforos, es un auténtico caos. Sin semáforos, sin transporte de cercanías, sin poder suministrarse gasolina porque no hay gasolina y sin poder sacar dinero de los cajeros. Que tampoco funcionan. Ahora mismo hay un montón de gente intentándolo. Patricia Gijón está siendo testigo de ello. Sí, nos encontramos j u s Patricia, tenemos muchas complicaciones para escucharte, pero no te perdemos. v u e l v e l o a intentar, a ver si tenemos suerte. Queremos saber qué es lo que está pasando con los cajeros y con la gente que lo está intentando. En este momento, otra de las dificultades que les venimos contando es cómo están funcionando los hospitales, en la mayoría de los casos con grupos electrógenos. Ahora mismo, el Ministerio de Sanidad habla de. En un comunicado de cómo se está funcionando, de cómo se está atendiendo a los pacientes y, sobre todo, Jorge Infer, cómo se están coordinando las diferentes comunidades autónomas. Sí, precisamente el Ministerio de Sanidad está evaluando a esta hora con las comunidades autónomas el alcance del apagón generalizado en los centros sanitarios de toda España, aunque recuerda que los hospitales tienen garantizado el suministro de corriente con sistemas supletorios. El Ministerio se ha puesto a disposición de las conserjerías ante la aparición de cualquier tipo de incidencia en estos centros. Según han informado a través de sus redes sociales. En, os, en hospitales como el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, muchos familiares siguen esperando a, a aquellos que tienen que ser operados. Buenas, soy un acompañante de un paciente que hemos venido a una consulta de cirugía externa y no sé dónde está, c o m o no funcionan los móviles. Estamos esperando a, operar, a una operación para mi madre y el hospital no nos confirma si la van a poder operar hoy, entonces, bueno, aquí seguimos. Además, Sanidad informa que, debido al corte de suministro, se ha tenido que aplazar la adjudicación de plazas de enfermería que se iban a celebrar hoy y mañana al próximo miércoles a partir de las 9. Y no es lo único que se ha aplazado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aplazado efectivamente el visto bueno con condiciones a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell por el apagón eléctrico que ha llevado a suspender la reunión de la sala encargada de dar luz verde al dictamen de la operación. No hay luz, no pueden trabajar con las condiciones necesarias, así que la sala de competencia, encargada de aprobar la resolución, ha suspendido su reunión de este lunes. Les cuento como anécdota que es que alguno de los miembros que debía estar participando en esta reunión estaba conectado por videoconferencia y, evidentemente, se le ha cortado la comunicación. También sabemos en este momento que se han producido、eh, cierres en supermercados. v a r i o s cadenas de supermercados españoles han confirmado que están cerrando. Parte de, su paquete de, parte de su parque de tiendas debido al apagón eléctrico masivo que está afectando a zonas de España. Algunas cadenas、eh, quieren evitar la tensión porque dicen que hay avalancha de gente yendo a los supermercados y prefieren en este momento、eh, restringir la apertura solamente a la mitad de los establecimientos. Y como les digo, en los cajeros también se está produciendo la llegada masiva de personas para tratar de obtener. Algo de efectivo en la comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido de las primeras en hacer declaraciones y ha pedido a Óscar Plaza que se declare el estado de emergencia. Eso es el nivel 3 en concreto de la emergencia nacional, dice Ayuso, para que el ejército de esa manera pueda salir a las calles si es preciso. Lo ha dicho en un acto en Guadalix de la Sierra, acto tras el cual Ayuso, donde se ha desplazado esa de Sapozo, el Alarcón, la localidad m a d r i l e ñ a Que acoge la sede del 112, donde preside a esta hora una reunión en la que se va a determinar qué hacer en las próximas horas si esto no tiene visos de resolución y las consecuencias. Insisto, además, aunque ya lo hacía antes, que el 112 sigue recibiendo llamadas. Los ciudadanos madrileños pueden recibir llamadas si requieren una emergencia y se están atendiendo con normalidad gracias a los grupos electrógenos.、Eh, en la parte que corresponde a Madrid Capital, el Ayuntamiento ha decretado el, la emergencia, el plan de emergencias municipal, se ha decretado Su alerta y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha emitido un mensaje que vamos a escuchar pidiendo a la gente que, en la medida de lo posible, no salga a las calles y, sobre todo, que nos abstengamos de utilizar el coche. Aquí, desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y ante la situación derivada del apagón. Solicito a todos los madrileños que minimicen absolutamente los desplazamientos, que en la medida de lo posible se queden donde están en estos momentos. Hay que dejar libres todas las vías de circulación. Los semáforos están apagados en estos momentos, pero lo imprescindible es que los servicios de emergencia puedan circular. Hemos cerrado los túneles de calle 30 también y al mismo tiempo las llamadas al 112, por favor, las que sean verdaderamente urgentes. Y en caso de que no se atiendan, pueden acudir a las comisarías de policía y a los parques de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para que les puedan atender. Si no les atiende el 112, acudan directamente a los parques. de bomberos y a c o m i s a r í a s de policía municipal. Ese es el mensaje del alcalde de Almeida y decir además que es de fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comuna i d de Madrid. Nos dicen que la situación en los centros de salud y en los hospitales de la región es de relativa normalidad. Se está aplicando un criterio bastante lógico por otra parte y es el de atender los asuntos urgentes, las operaciones fundamentales y las consultas, pues si se puede suspenderlas. Bueno, pues tenemos、eh, también algunas buenas noticias, como por ejemplo el caso de Miguel, que se ha pasado un enorme tiempo atrapado en el ascensor y. Y que los servicios de seguridad le han rescatado hace unos minutos. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Estabas q u e subiendo pues, en el ascensor? ¿Se ha cortado el suministro? ¿Y cómo han conseguido rescatarte? Pues mire, a base de llamar a Guardia Urbana de Barcelona, porque no, no nos contestaban de ningún sitio, nos han dicho que había habido un apagón general bastante grande en Barcelona y han mandado a, a los técnicos. Hemos estado una hora y treinta... ...seis 35, s Perdón, una tercera. Se me ha entrecortado, se me ha entrecortado Miguel, que me estaba contando la experiencia de cómo ha insistido en llamar a los servicios de emergencia de Barcelona para que le rescataran. Bueno, esa es una gran noticia, Ana, de gracia, pero no a todos los ciudadanos les pasa lo mismo. Tú has conseguido hablar con algunas personas. Mayores, que son las que más necesitan los ascensores y que en este momento tienen, Ana, verdaderas dificultades para acceder a sus domicilios. Mi nombre es Josefina. ¿Qué Estoy. ¿Qué edad tiene Josefina? Disculpa. 88 años.、Uh -huh. Estoy sentada en una silla de ruedas y no puedo subir porque no hay luz. Se ha marchado la luz y nos hemos quedado sin luz. Y no hay forma humana. De poder subir al séptimo piso, que es donde yo vivo.、Uh -huh. Y por aquí usted, ¿cómo se llama? Pilar. Pilar. Pilar. ¿Qué edad tiene Pilar? 92, voy a decir. 92. Pilar, ¿está usted ¿Cómo? sentada en la escalera de acá? En la escalera,、mismo? sí.、Uh -huh. Estoy operada de corazón. Así que dime cómo voy a subir. ¿Dónde vive usted? ¿En qué piso? En el noveno.、Ah, vivo, muy alto. ¿Cuánto tiempo lleva usted sentada aquí, en la escalera?、Con、media pues, hora. Una hora. Una hora, yo una hora, una hora. Esta es la situación. Ya la habíamos vivido recientemente con la DANA, personas que no podían subir o bajar de sus casas porque son mayores, porque tienen dificultades en la movilidad, y está volviendo a suceder hoy. Los edificios que no son accesibles, que no son fáciles y que, en este caso, aunque lo fueran, dependen de la electricidad y, por tanto, pues, no facilitan la situación para las personas con más dificultades. En ese teléfono que les venimos facilitando durante toda la mañana, el 609831034, amablemente ustedes nos están ayudando a hacer la crónica, el relato de lo que está siendo este 28 de abril aquí en España. A mis amigos y a mí nos ha pillado en Cabo de Gata, en la playa de los muertos, de vacaciones. Nos hemos enterado porque nos lo han dicho nuestros, nuestros familiares y amigos por, por WhatsApp. Nada, pues aquí en Algeciras llevamos ya más de dos horas、eh, sin luz en ninguna a parte. Las principales carreteras, como la A7, que es una autovía que atraviesa, atraviesa la ciudad prácticamente,、eh, hace cuestión de menos de una hora estaba colapsada. Eh, no hay policías en las calles、eh, controlando un poco el tema del tráfico, con lo cual imaginaos el caos que p u e d e haber aquí, ya que las personas、eh, cruzamos. La A7 es una carretera que en muchos puntos、eh, tiene pasos de peatones, con lo cual、eh, se hace todavía más, más peligroso. n o Y nada, aquí no sabemos nada. Los datos: hay personas que no tienen conexión alguna por internet, ni por llamadas, ni nada. Yo e n c o n t r a o en mi casa un pequeño sitio donde tengo internet, el resto de la casa no tengo ni internet, ni posibilidad de llamada. De hecho, bueno, antes. Hemos intentado contactar vía telefónica y era imposible, como habéis visto. Buenos días, estoy escuchando a Susana Gris a través de mi ordenador y estamos muy asustados. y o le hablo desde San Fernando de Henares. Somos una comunidad de vecinos, de gente mayor, que estamos sin ascensor, que tenemos nietos en los colegios y estamos sumamente preocupados. Hablando de un ciberataque, nos tememos lo peor.、Eh, estamos en oración. Y suplicando que esto lo arreglen cuanto antes. Ánimo a toda la población, esperemos que no llegue a más. Gracias, Onda Cero. Especial Informativo, Onda Cero. Dos horas de emisión llevamos aquí en Onda Cero contándoles el minuto a minuto de lo que está sucediendo en España, en Portugal, en Andorra, en el sur de Francia. Me llega algún mensaje de que en Croacia están empezando a tener algún corte de suministro. Esto está por confirmar. Solamente son comunicaciones que nos llegan de conocidos que tenemos en otros países. En Portugal sí sabemos, Juan de Dios Colmenero, que el gobierno del país ha convocado. Una reunión del Consejo de Ministros, una reunión del Gabinete de Emergencia. También aquí en España, Juan D. No, de momento aquí en España no tenemos la información. El Consejo de Ministros de Portugal, como decías, efectivamente se ha reunido, se está reuniendo en estos momentos de forma extraordinaria para estudiar el fallo del suministro eléctrico que desde las once y media de la mañana aproximadamente afecta a varias zonas de Portugal. Están informando los distintos medios de comunicación del país vecino. El ministro de la Presidencia, Luso, señaló en la agenda. De noticias en una agencia de noticias de ese país que el gobierno ya ha creado también un grupo de trabajo, como aquí en España, para hacer un seguimiento especial de la situación. Y ha agregado que el problema cuya causa se desconoce podría tener un origen. Eso s í lo ha dicho el ministro de la presidencia de Portugal. Tendría un origen fuera de Portugal, y al parecer apuntan a que ese origen podría ser España. Aunque en España se están analizando ¿Qué, qué información tenemos desde la Secretaría de Estado de Comunicación, desde el. Palacio de la Moncloa, aquí en España, pues que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,、eh, se encuentra en el centro de control de red eléctrica junto a la vicepresidenta tercera del gobierno, ministra de la Transición Ecológica, Sara a g e n s e n para conocer de primera mano la situación generada en el suministro eléctrico. El gobierno está trabajando, nos dicen, para conocer el origen, la causa, la afectación a toda esta incidencia, que la prioridad es en recomponer, la prioridad es que vuelva a la normalidad en toda la península y utilizar todos los recursos. Para solventarla cuanto antes. Trasladaremos, nos dicen, toda la información que esté disponible a medida que contemos con datos rigurosos y contrastados. Pues son las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Aquí seguimos en directo en Onda Cero contándoles la última hora de lo que ha sido este y está siendo este apagón masivo en España. Dos Y media de la tarde, la hora en la que estaba prevista la rueda de prensa, la comparecencia de Red Eléctrica Española para dar la información que tenga en este momento a propósito de las causas. Que han llevado a este apagón masivo, a la falta de cobertura de internet, a que no funcionen las、eh, redes sociales y, por supuesto, a que no funcionen un montón de servicios. Por ejemplo, los semáforos,、eh, el tráfico, el repostaje, los cajeros. Ignacio, un problema tras otro en el suministro y las infraestructuras del país. Sí, más en un país como el nuestro que está altamente electrificado, es decir, se están investigando las causas. Red eléctrica gestiona las líneas de alta y de muy alta tensión eléctrica del país y el corte e suministro. suministro Podría deberse a un fallo técnico como el que ocurrió en Chile hace unos meses, también a un fuerte desequilibrio entre la oferta eléctrica y la demanda de electricidad. Y algo de esto d e b e de ocurrir. Pero, claro, todavía tenemos, estamos a la espera de lo que diga Red Eléctrica y los análisis, porque a las doce y media de la mañana se hundió la distribución de electricidad en nuestro país a la mitad. Y es algo que también ocurrió, por ejemplo, en Italia, en un apagón que llevó a toda Italia, en la península italiana, con unas razones similares. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, dice que ante la. Magnitud del apagón podría deberse, pero todo esto, claro, habrá que analizarlo. Podría deberse a un ciberataque, algo que analizan en estos instantes el INCIBE y el Centro de Investigación Criptográfica del CNI. Hay que decir, Elena, que、mmm, Guipúzcoa y Vizcaya son algunas de, de las provincias que ya se está logrando recuperar el suministro eléctrico. Red eléctrica informa que ha comenzado a recuperarse el servicio eléctrico. Tanto por el norte como por el sur de la península, y que poco a poco espera también reactivar los generadores eléctricos en la red del transporte. Hay que apuntar también. Que、mmm, en a g a s por ejemplo, la otra gran red energética es la del gas la del gas natural, y en a g a s ha informado que está atendiendo toda la demanda de gas y que la situación es segura. Otro punto que es interesante conocer es el de las centrales nucleares. Este país tiene siete reactores nucleares que、eh, generan electricidad las 24 horas del día, los siete días a la semana, y lo que nos dicen desde las gestoras de estas c e n t r a l e s Nucleares es que por seguridad pues, se han desconectado de la red, han dejado de suministrar electricidad a la red, pero que siguen trabajando con plena normalidad. Esto es lo que podemos comentar a la espera de la rueda de prensa oficial de Red Eléctrica Que esperamos que se produzca en unos instantes. Bien, alguno de los asuntos que más nos estaba preocupando esta mañana es cómo estaban trabajando en los hospitales. Allí tenemos a una compañera, a Lidia Olivares. Lidia,、eh, tú estás viendo en vivo y directo cómo están trabajando esos eh, eh, profesionales con los equipos electrógenos, tratando de dar atención a todos los pacientes que se encuentran ingresados. Así es, Elena. Estamos aquí en el hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. La verdad es que el ambiente aquí es bastante tranquilo. Los, hay muchísimos pacientes todavía que no saben lo que está ocurriendo. Hay un poco de incertidumbre. Y la gente que sí que sabe lo que está ocurriendo está intentando contactar con sus familiares y, y seres queridos. Desde aquí, desde Onda Cero, estamos intentando dejarles nuestros teléfonos móviles para que intenten contactar con ellos y, y estén tranquilos. Y el ambiente, así a nivel transporte, también está muy tranquilo. El, hay muchos. Coches, las ambulancias siguen entrando y saliendo, los trabajadores de aquí siguen su trabajo, o sea, no, hay, no han parado nada, todo totalmente normal. Bueno, pues eso, la normalidad que estamos viviendo ahora mismo en los hospitales, para satisfacción de todos, porque es uno de los puntos más críticos, uno de los puntos más sensibles. En fin, eh, eh, otras personas lo han pasado peor o se han llevado algún susto. Por ejemplo, Celia, buenas tardes, te has quedado atrapada en algún túnel, no sabemos qué es lo que ha sucedido,、eh, si ha sido porque no se podía circular, porque los semáforos no funcionaban. Bueno, enseguida tratamos de recuperar la conexión con Celia. En los hospitales, les decíamos, hay tranquilidad, porque los servicios、eh, de salud están trabajando a pleno rendimiento, porque hay equipos electrógenos. Pero también les hemos venido contando a lo largo de esta mañana cómo la preocupación de los padres ha hecho que fueran de inmediato a los colegios a recoger a sus hijos. Juan Carlos Vélez ha estado en la puerta de uno de ellos. Elena, aquí a las puertas es un colegio、eh, de educación primaria en San Sebastián de los Reyes, donde podrás escuchar algo que es pues, lo más parecido a la normalidad. que es el jaleo de los más pequeños jugando en realidad ellos、eh, encantados porque、eh, ajenos a lo que ocurre、eh, este apagón les ha、eh, provisto de algunas horas extras de juego、eh, en lugar de en lugar de libros、eh, aquí el turno es hasta las 4 de la tarde las clases son、eh, se imparten hasta las 4 de la tarde y hay un primer、eh, turno de, de niños que están en el comedor que están comiendo otro lo hará、eh, más adelante y algunos padres se acercan、eh, hasta aquí a recoger a sus hijos a su... A sus sobrinos, a sus familiares,、eh, algo antes de, de lo previsto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.、Eh, ¿Usted ha venido a recoger a su hija, a su hijo? A mi hijo, la verdad es que normalmente le dejo hasta que termina el horario escolar, que está a las 4 o hasta las 5, incluso algunos días que tiene actividades después. Pero bueno, yo trabajo para la comunidad de Madrid. Hemos tenido que abandonar nuestro puesto de trabajo porque estaba, bueno, sin, sin suministro y no podíamos、eh, trabajar y tenían que, por seguridad, cerrar el, la, el centro. Y entonces, pues lo primero que he hecho ha sido venir al colegio porque no se puede. c o n t a c t a r con ellos por teléfono ni por correo electrónico, y nada, me han dicho que si yo quiero llevarme al niño ya puedo, y si no,、sí. que l o puedo dejar hasta las cuatro, porque en el centro、eh, siguen la actividad normal, han tenido comedor como siempre, sus clases y todo. Entonces, los niños, la verdad, están tranquilos, somos los papás los ¿no? es que estamos un poquito más nerviosos con la situación. Y por el jaleo del patio de c o l e g i o desde luego, por el, por el jaleo se puede、eh, comprobar que, que son los que están más tranquilos. Más tranquilos,、uh -huh. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, más、hola. tranquilos que, que en algunos casos los padres, los tíos, los.、Sí. Sí, Los sí. abuelos. La verdad es que, bueno, pues obviamente, como es algo que no hemos vivido nunca, ¿vale? Tampoco sabes muy bien cómo actuar, no hay protocolos, nadie te dice cómo llevarlo. Y bueno, pues sabiendo que yo estoy cerca, me he venido a buscar a mi sobrina. A su sobrina. Sí. Muy bien.、Eh, no hay... sé, mi hermana, lo fácil, lo difícil que podrá tenerlo para venir a buscarla. así que… Porque no se ha podido comunicar con ella, con su hermana. No, no los móviles no funcionan, entonces es imposible. De hecho, es la primera persona a la que he escrito un WhatsApp y obviamente no lo recibía.、Claro. Así que, bueno, pues a ver qué tal está. Bueno, se, les, se les ve desde luego、eh, saliendo encantados con estas horas extras de juego, Elena. En,、eh, como te digo, en este colegio de educación primaria en San Sebastián de los Reyes, donde、eh, puedo contar、eh, un puñado, 5, 6, 7 padres o familiares、eh, de críos que efectivamente vienen a buscarlo. Y durante、eh, los 20 minutos anteriores que hemos estado por aquí preguntando cómo había ido todo,、eh, hemos visto también otros 10、eh, aproximadamente padres、eh, que han venido a buscar a sus hijos ante la incertidumbre y ante la imposibilidad. En muchos casos de poder contactar siquiera con el, con el centro. Bueno, pues así están en el colegio, gracias Juan Carlos.、Eh, y claro, no son los únicos sorprendidos, hay negocios a los que también les ha sorprendido. Algunos han tenido que cerrar y otros están intentando aguantar como pueden una jornada caótica. Bueno, hemos tenido que abrir todo a la fuerza, las puertas y todo, porque va todo eléctrico. A la gente la hemos sacado de las cabinas, porque es una clínica de fisioterapia estética, va todo con aparatos y con electricidad. Ni coger cita, ni teléfono, ni nada. Y bueno, pues cuando hemos salido, pensaba yo que era algo general mío, de los fusibles. Y cuando he salido ahí, Estamos todos los vecinos aquí en la puerta, pues eso esperando a ver. Y ahora a mí es que el móvil no me va, pero a mi compañera sí. Y nos hemos enterado que es en toda España y eso. Y pues, me acojonadas, la verdad. Sí, se ha ido a un apagón pensando que era en la tienda, pero han venido los del banco de al lado y han dicho que tampoco tenía luz. Y ya ha sido un caos, ya no funcionan las líneas. Sí, sí, sin e l e c t r i c i d a d no vivimos. Cierres forzados para poder abrir los negocios y hay algunos de ellos que lo tienen más complicado. s Por ejemplo, las peluquerías, donde están atendiendo a los clientes, pero claro, no tienen agua caliente. A quien le haya pillado en mitad del servicio, pues lo tiene un poquito complicado. Como lo tienen complicados todos aquellos ciudadanos que están tratando de sacar dinero de los cajeros. Patricia Quijón estaba intentando contárnoslo.、Eh, vamos a intentar recuperar con ella la comunicación en cuanto sea posible. A quien sí tenemos ya preparado para decirnos cuál es la situación a esta Ahora en la ciudad condal, en Barcelona, es a nuestro compañero a Gabriel Figueredo. Gaby, vosotros sois de las ciudades más afectadas, de las que habéis recuperado ya algo del servicio o de las que todavía no funciona absolutamente nada. Pues te lo explicaremos por parte de Elena, porque、eh, en Cataluña, en algunas partes, y esa es la buena noticia, es la última hora, ya hemos recuperado la luz en algunos puntos, en algunas comarcas, por ejemplo en Girona, también en la comarca de Osona y en algunas zonas del Valles Oriental, la zona más noroeste de la, de, la, de la comunidad autónoma. Y aquí en Barcelona seguimos pendientes de recuperar la luz. Aquí en la radio sí que la tenemos porque tenemos grupos electrógenos, pero en la calle nada. Los turistas están agolpados en la rambla porque no pueden、eh, disfrutar de servicios ni de restauración ni tampoco. Tampoco en otro de los puntos básicos de esta arteria catalana, que es la boquería, uno de los mercados más visitados por los turistas y que, precisamente a estas horas del día, habitualmente presenta una afluencia de gente muy elevada. Pues ahora mismo la noticia es que el mercado está completamente sin luz. De hecho, están evacuando a las personas que quedan en su interior para cerrar el mercado. Aún quedan personas haciendo la, las últimas compras en metálico, ya que no pueden pagar con tarjeta. Y los grandes damnificados, eso sí, son los propietarios de los establecimientos, muchos de ellos restaurantes o puestos de venta de carne, de pescado. De productos frescos y en declaraciones a Onda Cero se h a mostrado especialmente preocupados por las consecuencias económicas de este apagón. Nos contaban que están haciendo todo lo posible para mantener su producto en buen estado. Simplemente hay que cerrar porque todo me funciona, el 95% de mi establecimiento funciona con luz, con lo cual tengo que cerrar. Pues he perdido las tres horas mejores que hay en el día. Ya, pues esto no, esto no puedo hacer nada. Tú sabes que lo, lo mío es callo y todo, pues, y es un producto perecedero, como te digo yo. Esto, pues, si no, no llega la luz, pues tendría que tirarlo.、Eh, le estoy metiendo hielo a saco para ver lo máximo que podamos mantenerlo. Hemos cogido hielo de la parada, hemos metido sobre el producto mismo a ver si podemos aguantarlo máximo posible. Al negocio, poco vamos a plegar. c e r a r o cero patatero. Aquí nada, de nada. Lo que sigue preocupando también es el funcionamiento del transporte público. Hemos podido comprobar que aún está cerrada la estación de Plaza Cataluña, un punto neurálgico donde se reúnen ferrocarriles de la Generalitat, Renfe y el metro. No funcionan ninguno de estos transportes y se han producido evacuaciones por parte de los m o s s o s de Escuadra, de personas atrapadas en estos convoyes y también personas que se han visto atrapadas en, en el acceso a esa estación a través del, del ascensor. Y hemos podido hablar con una de ellas también. No, a la primera chica la sacaron rápido porque estaba dentro del ascensor, pero yo no estaba dentro. Yo estaba en un pasadizo que hay entre ascensor y ascensor, una hora más o menos. Por eso salgo un poco así. Ahora tendría que haber estado, sobre todo que mi hija no sabe dónde estoy y no había cobertura. El PRAT, el aeropuerto, funciona correctamente, eso nos cuentan. También los centros sanitarios, algunos con problemas porque no tienen generadores. Y lo que sí sabemos también es que se han suspendido las clases de las universidades. Desde que hemos empezado, desde hace dos horas y cuarto, estamos esperando que nos digan cuál es la causa de lo que ha sucedido en España. Porque nuestro país, es verdad que se ha convertido en los últimos meses en uno de los países que más ciberataques ha recibido por su posición ante las guerras de Ucrania y Gaza. Y mucho nos temíamos que algo pudiera tener que ver. Si fuera una avería o es un ciberataque. Pues bien, el Centro Nacional de Inteligencia acaba de confirmar, Juan de Dios Colmenero, que efectivamente que el apagón podría ser consecuencia de un ciberataque. Así lo ha hecho. El Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, lo ha hecho de momento. Algunas、eh, agencias de comunicación, a falta de que sea el propio Palacio de la Moncloa o la propia presidencia del Gobierno, la que. Extremo, el Centro Nacional de Criptología, dependiente del CNI, detectó este lunes que el apagón eléctrico producido en España podría ser consecuencia de un ciberataque. Quienes se encuentran en estos momentos investigando el apagón、eh, sufrido, que todavía afecta a la mayoría de las provincias españolas y también a otros países. También están en comunicación, nos dicen las mismas fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, en comunicación con、eh, los servicios de inteligencia de Portugal y de Francia, porque Se trataría de confirmarse este extremo de un ataque organizado, un ataque, uno de los más importantes ciberataques organizados en distintos países europeos. Que ha dejado sin luz, que sepamos, a España, a Portugal. A Andorra, al sur de Francia y según algunas informaciones que nos llegan por conocidos, en algún punto de Croacia. El primero que se atrevía a hablar de ciberataque era el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ponía sobre la mesa la posibilidad. Una declaración que ha hecho,、eh, nos vamos hasta Sevilla, Jaime Castilla, esta misma mañana. Atención, Jaime. Pues evidentemente, esta conexión con nuestra emisora en Sevilla se ha caído. El presidente andaluz, como les decía, es el primero que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que hubiera un ciberataque como causa del, eh, del eh, apagón que ha, que ha sufrido España.、Eh, eso se lo ha transmitido a él el Centro de Ciberseguridad Andaluz.、Eh, no tenía la constancia oficial, no tenía la comunicación directa del gobierno, pero la gente de la Junta de Andalucía que estaba investigando. Investigando,、eh, tenía ya como causa más probable del apagón que había sufrido España esa interrupción del sistema eléctrico peninsular, s i hubiera producido por un ciberataque.、Eh, a primera hora nos ha sorprendido quizá esa declaración. No en mano, España efectivamente es uno de los países que más ciberataques ha producido.、Eh, al final,、eh, Jaime Castilla, Sevilla, las palabras de Juanma Moreno se han confirmado. Sí, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes. Lo decía Moreno a mediodía, al filo de mediodía, después de que ocurriese el apagón en un acto aquí en la isla de la Cartuja, en el que precisamente estaba o n d a Cero. Estábamos siguiendo esa comparecencia, que era con un sindicato, y su primera reacción en ese momento, a los pocos minutos de ser, era esta. Tenemos...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 Esas eran las declaraciones de Moreno, que ahora mismo y desde ese momento permanece reunido en el Palacio de San Telmo, en la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, aquí en Sevilla, con el Comité de Coordinación de Emergencias de la Junta. Nos han informado desde la Junta que ellos Pueden mantener contacto con el gobierno central a través de teléfonos satelitales de los que disponen para intercambiar información. De momento, no tenemos ninguna constancia de que esté volviendo la luz a ninguna parte de Andalucía. Ahora mismo en Sevilla ocurre lo mismo que en otras partes del resto de España: hay caos en la circulación en los coches, en los taxis, en la ciudad, no hay semáforos. Santa Justa, la estación de tren. Ha sido totalmente desalojada. Además, coincidía, tenéis que recordar, con la vuelta de muchos aficionados del Real Madrid y el Barcelona, que habían venido a ver la final en, de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla. El metro también ha sido desalojado. Tenemos aquí al lado una boca de metro que ha sido totalmente d e s a l o j a d o Por ahora no tenemos constancia de incidencias graves, pero eso sí, el inspector jefe de bomberos de Sevilla, Paco Martínez, nos alertaba de que el teléfono 112 no funciona y de que por ahora. Tienen capacidad para aguantar con sus medios para la comunicación con cuatro días, gracias al gasoil y a los walkie-talkies, pero advierte eso sí, de que se les va a acabar en algún momento. Sobre todo estamos desbordados por ascensores, claro, porque está, se han quedado parados en ascensores y estamos atendiendo ascensores. Lo que estamos procurando es estar p e n d i e n t e de que el 112, que también se ha quedado sin, sin cobertura o prácticamente sin energía, pues nos mande otro tipo de servicios mucho más importantes, como incendios, rescates, etcétera, de, de otra índole. Seguimos pendientes. Los negocios en esta calle también están cerrados. Hay algunos que han mantenido abiertos y están cobrando en efectivo, claro, porque no pueden hacerlo de otra forma. Vemos a gente llevar, por ejemplo, agua. Están haciendo acopio de agua y, por supuesto, la situación, igual que en otras partes, con sirenas, bomberos y policía por las calles. Las dificultades que se están viviendo a lo largo de todo el país,、eh, en fin,、eh, no hay ciudad en España que se libre de las dificultades que estamos atravesando todos. Sobre todo son notables a la hora de las infraestructuras. En el transporte público, por ejemplo, en el AVE,、eh, tenemos a una oyente de onda cero, a Marta, que como antes nos contaba Rubén, que estaba atrapado en un avión, Marta lleva ya más de una hora dentro de un convoy, de un tren AVE. Sí, sí. Hola Marta, buenas、sí. tardes.、Eh, ¿Desde cuándo estáis parados en SAVE? Pues creo que era la una menos cuarto, creo, doce y media, cuando se paró aquí el tren. Estamos en la provincia de Toledo, en medio del campo, cerca de Ocaña.、Eh, vamos dirección Valencia y bueno, pues、eh, bien, al principio bien, luego ya pedimos que abrieran las puertas, porque claro, el sistema de climatización, de climatización no, no funciona, se notaba mucho calor y bueno, han abierto las puertas, la gente. p、pues、Se reúnen allí en las puertas para tomar aire porque ya se nota cada vez más calor. Y bueno, de momento no sabemos nada más. A las 2 y 20 de la tarde, efectivamente, llevas ya metida dentro de este convoy dos horas y media, más de dos horas, casi dos horas y media. Y lo más dificultoso es mantener la calma en el sentido de que, como bien dices, no solamente falta información, sino que además los servicios de emergencia, la refrigeración no funciona. De momento, los pasajeros están tranquilos, Marta. s Sí, de momento hay buen ambiente, n d a o s y personas mayores. De momento estamos bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la cafetería ya no tienen más agua. La comida también. Yo fui a por dos bocadillos y ya también se estaba acabando. Entonces, bueno, de momento bien, v a r e m o s a ver lo que se alarga. No creo que nos tengan aquí muchas más horas o, o indefinidamente porque no, no, no son condiciones tampoco. Claro, me estás diciendo, Marta, que s e os ha acabado el agua. Sí, en la cafetería ya no hay más agua. Hay otras bebidas, pero por ejemplo, el agua ya se cagó. y Los bocadillos que habían también, cuando fui yo, ya quedaban poco. ¿Y posibilidad de salir fuera? Evidentemente, ninguna, puesto que las puertas son eléctricas. Es verdad que abrieron, pidieron permiso y、eh, abrieron las puertas, pero estamos en medio de campos. O sea, aquí no, es, no hay una piadera ni nada. Estamos, o sea, lo que se ve a la, cada lado del tren es vía. Y además, nos han prohibido、eh, bajar bueno,、pues、por ese motivo. No, no hay ningún. Ni, Bueno, estamos teniendo ya, empezamos a tener algún problema con la comunicación, pero la fotografía que nos has hecho es estupenda. Marta, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que cuanto antes podáis abandonar ese convoy. Muy buenas tardes, gracias. Sigue escuchando a a n d r é Muchas gracias. Bueno, David g a v á s nuestro compañero David g a v á s se encuentra ahora mismo en la estación de Atocha. Los redes están parados a lo largo de toda la geografía española. ¿Están entrando o saliendo de Atocha, David? Saliendo de Atocha, David. Sí. Pues en estos momentos, Serena, la estación está cerrada. A esta hora son muchos los viajeros que se siguen acercando hasta la estación para poder subirse a un tren, pero son otros viajeros los que salen de la misma quienes les dicen que, que tienen que darse la vuelta. Hace unos minutos ya eran trabajadores, hemos visto a trabajadores de Renfe con chalecos naranjas los que informaban a los viajeros. Hemos visto, como decían, a un grupo de jubilados que volvieran al hotel o a casa de sus familiares, porque aunque volviera la luz iba a ser difícil retomar la, la normalidad en este día. Como decimos, la estación. La estación está cerrada, la policía ha desalojado a todos los viajeros. Muchos viajeros deambulan por las puertas, confundidos, arrastrando sus maletas sin saber muy bien a dónde ir ni qué hacer, buscando una cobertura que es imposible、eh, de encontrar. Todo el mundo va preguntando a gente que ve que tiene el móvil en la mano si tiene cobertura para poder、mm, informar a los familiares de, de su situación. Hay viajeros que nos han contado que en un primer momento, tras el apagón, la luz ha vuelto a algunos puntos de la estación, por ejemplo, los paneles, algunos, algunos de los comercios, pero que enseguida. La policía ha comenzado a desalojar a la estación a todos los viajeros porque era imposible retomar el servicio. Escuchamos lo que nos han contado algunos de estos viajeros. s、sí, sí, sí, claro. ah, vale. trabajo en onda en c e r o、ah, v a l e v a l e v a l e c u é n t a m e q u é es l o q u e has visto. b u e n o p u e s yo voy a c u á l ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? l c d a l ¿Cuál? l c u á a s u b á l ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? l c u t l ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? l c s a l i d o l a l u z o a l g o y l u e g o r e s u l t a q u e no había metro ni nada. Así que bueno, aquí estoy esperando un rato. ¿Eh? ¿Sabes si se puede entrar a la estación?、Eh, me han dicho que es que hay un ciberataque que está desalojando a la policía toda la estación y tal. Así que no sé nada, la verdad. ¿Y en el metro estaba totalmente o s c u r a O sea, oscuras, no, no funcionaba n i lo d e Pasar el abono, todo oscuro, oscuro, y no había metro. O sea, yo he bajado y no había nada. Tiene que presionar eso. n o Sí, sí, un poco. <risa> Venga, muchas gracias. Nada. Como te decía Elena, era imposible conectar los teléfonos móviles. Yo he tenido que volver hasta el Congreso de los Diputados, donde los grupos electrógenos hacen posible、eh, una conexión Wi-Fi, que es con lo que estoy、eh, ahora mismo、eh, hablando con vosotros.、Eh, me ha impresionado mucho a la hora de volver de Atocha por el Paseo del Prado la cantidad de gente que había por la calle. Era difícil abrirse paso en momentos, las, las paradas de autobús estaban totalmente abarrotadas y todos los comercios cerrados. Entiendo que al no tener luz eléctrica, pues, por u e s p razones de seguridad, han decidido. Cerrar las persianas. Otro, otra imagen que me ha llamado mucho la atención, Elena. Sabes que aquí a, la, a las puertas del Congreso, en Los Leones, muchos compañeros es un punto de directo para las televisiones.、Eh, pues bien, había una multitud rodeando a los compañeros, escuchando lo que decían en los directos para tratar de informarse,、eh, ya que a través de los teléfonos móviles o por internet es completamente imposible saber qué es lo que está pasando. <música> Casi dos horas y media de emisión en directo, Onda Cero, contándoles minuto a minuto qué es lo que está sucediendo en España, en Portugal, en Andorra y en el sur de Francia. A propósito de este, ya podemos decir, ciberataque, porque eso es lo que está investigando el CNI, que se ha producido en las infraestructuras españolas. Y ojo, porque Red Eléctrica acaba de decir Ignacio Rodríguez Burgos que va a necesitar entre seis y diez horas. 6 y 10 horas para recuperar todo el suministro. Sí, en Red Eléctrica acaba de informar que tardará entre 6 y 10 horas en recuperar el suministro total de la energía eléctrica en la península, que sus equipos están trabajando a, todo, a toda marcha. Y podemos apuntar también que el suministro eléctrico comienza a recuperarse ya en el País Vasco, en Guipúzcoa, Vizcaya, ya hay suministro eléctrico, hay luz. También comienza a haber luz en algunos puntos de la provincia de Girona, como son. O Vallés y se comienza también a recuperar, eso sí, con muchísima dificultad la, y a reactivar, a reactivar las redes de telecomunicaciones, mensajería instantánea, redes sociales, internet, la nube, que es importantísima para las empresas, todo lo que tiene que ver con los centros de datos. Por ejemplo, Vodafone dice que ya tiene activa alrededor del 70% de la red, también Telefónica y Mesorans, y hay que a, a señalar también el tema de los medios de. パゴ。 ¿Eh? Las tarjetas de crédito. Hay bancos donde ha funcionado con dificultad, hay otros donde se ha caído toda la red, como es en todo lo que tiene que ver con la red online, por ejemplo, de ING o de ABANCA, y en otros con dificultad han funcionado, como Santander, BBVA, pero también ha habido muchísimos problemas para poder pagar con las tarjetas de crédito. La idea es que poco a poco se vaya recuperando ese servicio según se va recuperando la energía. Tarjetas que h a no p d d i o no han podido utilizarse para pagar l los... o l o Servicios, s、eh, negocios que no han podido cobrar esos servicios,、eh, cierres de comercios que se han tenido que abrir a la fuerza. La situación está todavía por dirimir, por saber exactamente qué es lo que ha pasado, aunque ya sabemos que es un ciberataque, pero por determinar qué es lo que ha sucedido exactamente, y eso es lo que se está analizando en la sede de Red Eléctrica, donde está ahora mismo Juan de Dios Colmenero, el presidente del gobierno. Acompañado de las vicepresidentas del gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de control de red eléctrica, se Se investiga como hipótesis probable un ciberataque. A falta de confirmación oficial, eso sí, algunas fuentes ya han confirmado a distintos medios de comunicación, a la agencia Servimedia, que el CNI ha detectado ya que el apagón podría ser consecuencia de un ciberataque. El Centro Criptológico Nacional, que es dependiente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, ha detectado que ese apagón eléctrico producido en España podría ser consecuencia de ese ciberataque. Quienes se encuentran en estos momentos investigando. Ese apagón sufrido tienen que analizar las consecuencias. También están investigando a través de los equipos de coordinación, a través también de distintos ministerios, que se trate de un. Posible ataque, un ciberataque coordinado en distintos países de la Unión Europea. Coordinación que se está llevando también a las comunidades autónomas. Jorge Infer, los gobiernos autónomos están, con, están contactando entre ellos para saber qué medidas tomar de forma coordinada. Sí, las comunidades autónomas han convocado a sus respectivos gabinetes de crisis tras el apagón eléctrico. Así, el Departamento de Interior, por ejemplo, dirige un gabinete de crisis cuya prioridad es la evacuación de las personas atrapadas en el metro, en el tren, así como Los ascensores de edificios públicos y privados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha activado su plan de emergencias para priorizar el rescate de las personas que han quedado atrapadas en los ascensores. La Policía Municipal está totalmente desplegada para regular el tráfico y atender las complicaciones causadas fundamentalmente por no funcionar los semáforos. También en alerta todas las bases de protección civil para actuar cuando se requiera. Por su lado, el 112 hace un llamamiento a los ciudadanos para que solo llamen a este servicio en caso de emergencia. Mientras que la Dirección General de Tráfico emplaza a los conductores a que limiten al máximo sus desplazamientos. Todas las ciudades con metros se han visto obligadas a suspender su servicio, como el caso, por ejemplo, también de Barcelona, donde han sido evacuadas miles de pasajeros, así como en los trenes de cercanías. Asimismo, otros territorios como Galicia, Castilla-La Mancha o Aragón han puesto en marcha también sus planes de emergencia a la espera de que se vaya recuperando el servicio. Pues así es la vida, así es como se lo estamos contando en Onda Cero. Hoy pensábamos narrar, narrarles la fecha del conclave, finalmente será el día 7 de mayo, pero ya a nadie le importa, al menos como le importaba ayer. Le s íbamos a contar que el hermano de Pedro Sánchez ha sido procesado, pero ya en este momento no estamos pendientes de eso. Estábamos pendientes de la OPA del BBV al Sabadell, pero que ha sido aplazada precisamente por un apagón eléctrico que hacía que participaran algunos de los integrantes、eh, para tomar esa decisión por videoconferencia. Ha tenido que Suspenderse. Un apagón eléctrico que ha afectado a España, sur de Francia, Andorra, Portugal, que está afectando a todos los aspectos de nuestra vida, que está complicando los transportes, que está complicando todas las infraestructuras. Onda Cero sigue en programación especial. En unos instantes, Carlos Alsina se pone al micrófono. Especial Informativo. Onda Cero. Un m o t e r o nace para